Hola compañeros y compañeras de Farco y muy buenos días a la audiencia. En Mendoza y en el país se confirmó con gran alegría la noticia de la restitución de la nieta de María Domínguez, incansable luchadora por los derechos humanos en la provincia y titular de Madres de Plaza de Mayo de Mendoza. María Domínguez, en una entrevista que nos brindó, contaba cómo recuerda aquella terrible madrugada cuando secuestraron a su hijo Walter y a su nuera Gladys. En la noche de la madrugada del 9 de diciembre de 1977 secuestraron a mi hijo y su esposa que iba embarazada embarazar seis meses de acá en Mendoza, acá a Godel Cruz. Lo sacaron de su casa a las 3 de la mañana y de ese día nunca más supimos de él. Desde la agrupación Hijos Mendoza, Nazareno Bravo expresó la emoción por la noticia y los desafíos que implica. Por ser un caso acá en Mendoza, bueno, es como algo